Amor, estoy solo aquí en la playa Es el sol quien me acompaña Y me quema, y me quema El sol capital tu recuerdo mi locura mi de